de energía tiene un alto porcentaje impositivo, ¿no es cierto? Más allá del consumo real y del aumento real que además tuvo la energía.、Uh -huh. eh, bueno, justamente el bloque de la coalición cívica, en este caso un proyecto que viene trabajando desde hace tiempo un compañero de bancada, el diputado Nibio, al cual estamos ayudándole una mano entre todos, ¿no?、Eh, acabamos de presentar un proyecto de ley. Eh, que es bastante denso, este, bastante largo, porque hay que explicarlo muy bien, pero te diría que en, lo, en, lo, en, la, en la parte más importante, lo que solicitamos a través de esta ley es la derogación justamente de dos decretos leyes, que, más otras modificaciones, que aparecen en nuestra factura de luz. Son el 7290 del año 67. Que era、eh, en origen、eh, un fondo para hacer obras、eh, en la Laguna La Brava, que es una laguna que está al sur de la provincia, y que después se transformó en un fondo especial de desarrollo eléctrico, y que significa un 10% sobre el costo total de la energía. Este, eso, eso, bueno, eso lo venimos pagando desde el año 67. Eh, también pedimos la derogación de la 9038, que es del 78, que es un 5,5%, que se viene pagando para la construcción de la central hidroeléctrica Comandante Luis, Luis Piedrabuena en las cercanías de Bahía Blanca, que según tengo entendido es una obra que ya este, hace tiempo que está en funcionamiento. O, o sea, está en funcionamiento y seguimos pagando para que se haga. Claro, porque en realidad cuando la obra se terminó. en lugar de suspender esa ley, lo que se hizo fue modificarle el destino、uh -huh. y fueron creadas como fondos especiales para desarrollos eléctricos, ¿no es cierto? Y lo cierto es que el, el, el, el vecino, digamos,、eh, lo, lo sigue pagando. Bueno, después hay una serie más de modificaciones. En la 11769, otra ley, por ejemplo, se modifica el artículo 75, que es el 6% que cobran los municipios. Es decir, que perciben los municipios.、Eh, lo que nosotros proponemos es que no es que el municipio deje de percibirlo, sino que deje de percibirlo a través de la ley y que、eh, los municipios le cobren las tasas, no es cierto, municipales, a las empresas prestadoras.、Eh, por ejemplo, pueden cobrarle la, espasa, la tasa por el uso de espacio aéreo este, y bueno, y todas aquellas tasas que pagamos todos los vecinos. n o、uh -huh. En definitiva,、eh, la idea final es este, ver si se logra,、eh, de, ser aprobada, de ser aprobado este proyecto de ley, una rebaja sustancial en el costo de la energía que estaría rondando el 20%. ¿Bajar en un 20% la factura de luz? Aproximadamente s、sí、i se puede lograr esto. Bueno, la verdad es verdad que si lo logran. Sí, sería extraordinario.、Eh, sería realmente increíble poder bajar el costo de la luz en la provincia, sería porque esto estaría. c i r c u n c r i b i d o a la provincia de Buenos Aires. A la ¿no? provincia de Buenos Aires y al uso、eh, domiciliario de la energía. Y al uso domiciliario de la energía. e a c o b v i a m e n t e sería increíble. Sí, sí, sí. Jorge, ¿y cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas、eh, son las mejores, este, pero sabemos que es un tema muy arduo, ¿no? Salvando las distancias es medio parecido a la discusión de los productores、eh, con la presidenta por las retenciones. Claro. Este, Yo creo, por eso parte de este, de este proyecto de ley sustituye de alguna manera algunas cosas, en ¿no? el caso de las municipalidades, ¿no? para que no dejen de percibir los montos que se lo cobren directamente a las empresas prestatarias, que hoy las empresas prestatarias están en manos de intereses multinacionales. Este, yo creo que la finalidad es muy buena, muy loable, espero que tenga el acompañamiento del resto de, de los bloques.、Eh, Es un proyecto nuevo, recién está entrando, o sea que esto pasa a comisiones,、claro. no hay que esperar una resolución rápida de esto, pero espero que empiece a, a transitar un camino que, que tampoco sea tan largo y que tenga un final feliz, digamos. ¿no? Claro. O sea, ¿esto ya está presentado? Esto tiene ya、eh, presentación, todavía no tomó estado parlamentario porque de, no, no ha habido sesión todavía,、Ajá. probablemente la semana que viene va a estar este. Eh, tomando ya estado parlamentario y pase, se ha girado directamente a las comisiones correspondientes. ¿no? Jorge, ¿y hubo charlas con el oficialismo para ver si iban a apoyar esta iniciativa?、Eh, en lo personal, yo no he tenido, he tenido charlas informales, no, digamos, este, oficiales, pero sí sé que las hay, obviamente, y bueno, este es un momento de cierta, te diría,、eh, hay ciertos movimientos políticos que por ahí permiten. O terminan significando una ayuda, ¿no?、Uh -huh. sí, no、claro. sé si entendés a qué me refiero. Sí, claro. claro. Seguro, que, que, o sea, seguro que, que alguien va a ayudar, lo que pasa es que a veces no los dejan desde el oficial. <ríe> bueno, y, bueno, y bueno, estas son las cosas que, que más que conocer uno muchas veces tiene que imaginar, ¿no? O suponer qué es eso. Pero este, obviamente estas cosas pasan. Seguro, ¿no? Seguro, porque cada uno, por más que sean oficialistas este, o opositores y, y todos los parientes y ellos mismos, cada uno paga el 20% más en la factura de su vida. Ah, luz no, no, por no. Por, por supuesto, por supuesto. Es increíble. Eso sí. Eso Jorge, sí. ojalá esto tenga una muy buena resolución.、Ajá. Seguramente va a ser un alivio al golpeadísimo bolsillo de los monagrenses. Sin duda, ojalá,、sí. ojalá. Jorge, sí, ¿alguna sí, í otra actividad parlamentaria? Sí, la verdad que tengo, mirá, de casualidad, esta mañana. Llega, llega a mis manos algo que es una buena noticia.、Eh, la ley 13.802 es una ley del año 2007、eh, que equiparaba el, el salario de los bomberos jubilados con el de los policías. No sé si vos sabés que hay una. Una vieja lucha de los,、sí. este, de los bomberos voluntarios. i n c l u s i v eran e reclamados ahí en La Plata. ¿no? Exactamente.、Sí. Que están cobrando algo así como 300 y pico de pesos、uh -huh. contra mil y pico que cobra un retirado de la policía. Bueno, esta ley estaba vigente desde el año 2007. La propia ley、eh, decía que debía ser reglamentada dentro de los 90 días de aprobada. Y no había ocurrido esta reglamentación. Y nosotros el año pasado presentamos, yo particularmente, un proyecto pidiendo la reglamentación al gobernador de esta ley. Bueno, esta mañana tuve la muy buena noticia y acá tengo ante mí, ante mi vista, el decreto reglamentario. Así que bueno, fue reglamentada. Si algún bombero está escuchando, este, se puede poner contento. Creo que en, en poco tiempo. Poco tiempo, ahora sí va a poder percibir el, el, el salario que por ley le corresponde. ¿no? Uh -huh. Bueno, Jorge, una muy buena noticia、sí. para todos los bomberos voluntarios que b a s t a n t evacuados están en el bolsillo también. ¿no? Sí, por supuesto. Jorge, ¿y habrá alguna posibilidad de que sea retroactivo o no? Tengo entendido que no, que es a partir de, del momento. Claro, porque hubo una falta del Ejecutivo al no promulgarlo. ¿no? Exactamente, exactamente. Que,、bueno. Yo tengo, creo que va a ser casi seguro a partir de la reglamentación,、claro. sería a partir de exactamente. ahora. Exactamente. Así、claro. que una muy buena noticia por esta presentación del año pasado. Sí. sí. Jorge, muchísimas gracias por este contacto y bueno, una buena noticia、eh, hoy y otra a futuro, ¿no? Ojalá, ojalá, se ojalá sea una buena noticia, Silvia. Exactamente.、Duda. Gracias por este contacto. ¿eh? Al contrario. Hasta luego. Adiós.